Eh, yo creo que es calificada la opinión del técnico de Libertad, es un chale, Fabio Denti, a quien saludamos. Eh, gratamente, su equipo ganó ayer 84 a 79 sobre Atenas, eh, buena cosecha, dos victorias eh, Pero victoria eh, dio, ¿no? y hablamos de aquel partido que ganó por, por 30 frente a ciclista olímpico de la banda eh, Fabio querido, Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos, ¿cómo estás? Buen día, un placer, muy bien Este, estábamos hablando, digo, lo de la opinión calificada para para cerrar, si se quiere, el tema eh, y hablar de tu libertad, que que es lo que importa y y de estas dos victorias fuera de casa importantísimas. Eh, no sé si alcanzaste a escuchar algo. Estábamos hablando del arbitraje porque ahora se vuelve a hablar del arbitraje de cómo se juega. Este cambió tanto el arbitraje, se permite mucho más que antes. O, o, ¿O ves que es un tema que, que naturalmente hay cosas y, y fallas incluso que, que ocurren temporada a temporada? ¿Se está no, jugando sí. distinto? Yo creo que se está jugando muy fuerte, realmente se juega muy físico, se, está, se juega muy fuerte. Eh, bueno, quizás en el momento también se permite eso. Creo que también los protagonistas colaboramos demasiado poco, eh, los jugadores, los entrenadores... Y entonces a veces salen un poco algunos partidos medio deslucidos. Pero en realidad confío mucho en el arbitraje argentino y sobre todo lo digo después de la experiencia que tuve el año pasado cuando nos tocó jugar la Liga de las Américas eh, con regatas. No me quedan dudas que el arbitraje argentino eh, es de primer nivel y es muy bueno, pero sí que ahora no, no se está jugando demasiado bien y que se está arrancando una liga en la que se juega demasiado físico y por ahí estamos dejando un poco de lado el basque que sé yo bueno. bueno ¿cómo te va Fabián Pérez te saluda ¿qué decís? un placer Fabián ¿cómo te va? bien bien bien no, Victoria, qué dos victorias que metiste ¿eh? sí la verdad es que la valoramos mucho porque veníamos muy irregulares el equipo como que tenía momentos buenos eh, momentos de nosotros y así estábamos también en el en el récord, con 5 y 5, y bueno, y estoy en Libertad, que es un club muy exigente, y nosotros también somos un grupo muy exigente, y sabíamos que teníamos que empezar a, a dar pasitos para adelante, y bueno, esta salida fue muy importante para eso. <risa> o sea que se puede ganar de visitante como más, se puede perder el local tranquilamente. Pero sí, yo, mira lo vengo diciendo en cada lugar donde me hacen nota, eh, lo digo porque me parece que es así, que... Eh, podés ganar tanto en casa eh, o afuera y al revés Y después eh, me parece que, que tenga un poquito más de paciencia Que no esté tan inquieto, que no haga tantos cambios eh, Y hablo del lugar de un entrenador que ya le tocó cambiar dos veces un jugador Me parece que aquel equipo que mantenga más tranquilidad y coherencia en lo que dice y hace eh, En algún punto va a sacar alguna ventaja a lo largo de la temporada Sí, digo esto, lo de ganar de locales y visitantes, te lo remarco, yo no tengo ninguna duda de que eso se pueda hacer en la Liga desde, desde siempre, este, justamente por el tema de que estamos hablando del arbitraje, ¿no? que, que una pareja arbitral puede dirigir mal eh, un partido o puede dirigir más flojo de lo que habitualmente viene haciéndolo, que puede haber sido el caso de anoche entre Peñarol y Boca, eh, pero de ninguna manera para favorecer o para sacar ventaja ni para un equipo ni para el otro. Sí, comparto totalmente. Por eso digo un poco el ejemplo que daba de, de lo que fue la experiencia que me tocó a nivel así internacional y que digo que los arbitrajes nuestros son muy buenos eh, y que sí, pueden estar mal, se pueden equivocar como se equivocan los jugadores o nos equivocamos los entrenadores, pero que a la larga tiene la chance de ganar en cualquier lugar y con cualquier equipo. Y esto desde hace mucho tiempo, eh, no es solo de ahora, ¿no? desde hace muchas ligas o al menos A mí desde que me toca dirigir siempre noté eso, que estando en algún club más grande, más importante o más chico, eh, siempre tuve las mismas chances que el rival a la hora de jugar por eso, por la, la garantía que, que da el arbitraje. ¿no? Fabio, teniendo en cuenta los pergaminos de Atenas, la historia de Atenas, ganarle a Atenas en Córdoba, eh, ¿significa algo diferente a ganar otro partido para el grupo anímicamente, para ustedes, para la cabeza del jugador? Sí, siempre ganar en este reducto, con tanta historia, eh, es un plus, es una satisfacción diferente, tiene un gustito diferente. Y más además, yo digo esto, que este equipo, eh, si bien jugó un partido con la clasificación a la subamericana definida, le ganó a Flamengo, con un montón de figuras, donde una vez más demostró el nivel eh, de paridad que hay en nuestra liga y de jerarquía que hay en nuestra liga. Entonces... Sin duda que lo valoramos mucho, eh, ojalá que nos sirva para empezar a firmarnos en serio en la competencia. ¿Qué te va a dar de eh, Buckner, eh, Fabio? Ayer te dio 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Sí, es un jugador, sobre todo me parece que sabe jugar, que es... Eh, Eh, más lo que yo estaba buscando de comienzo Que es un 4 abierto uh -huh. Generalmente en mis equipos me gusta jugar así Me gusta jugar con un tirador Me parece que eso le va a dar mucho más espacio A Butler, o como anoche Que lo doblaron toda la noche eh, Nos va a dar una circulación mejor de balón Por la línea de tres puntos Y también le va a dar un poco más de espacio A los pick and roll A Joshua Pittman en uno contra uno Me parece que eso eh, lo vamos a lograr Con este jugador que hasta ahora con característica diferente tuvimos siempre ese lugar uh -huh. y además en la energía me parece un chico que se puede aplicar a lo que queremos. Eh, Pitman está, ¿no? Está como siempre. Ayer 23, eh, digo, es, es el jugador hoy en el, en, en quien eh, confías a la hora de la definición más allá que tenemos un plantel con, eh, con el Cepo, con Robert, con bugnor ahora, con lo que te da Zaglietti, con lo que te da el chico Fernández Chávez. pitman es el, el, el, el líder, si se quiere, de, de este equipo en cuanto a goleo? Eh, sí, además, que yo, yo digo, Treise, Alovati, me parece que el equipo está en buen nivel ahora <coughs> y que tenemos diferentes variantes. Y sin duda que ellos eh, vino muy bien, vino con mejor peso que la temporada anterior. Vino con muchísimo entusiasmo, venía realmente trabajando muy bien en cada entrenamiento Y tuvo, eh, antes de arrancar y después de la temporada, dos problemitas en el tobillo claro, claro. Que por ahí le impidieron un poco la continuidad Pero cada vez que está bien, la está rompiendo toda Y estos dos últimos partidos, realmente en esa salida estuvo bárbaro Y sin duda creo que estamos viendo a un shock que quizás estuvo muy bien la temporada anterior pero que fue como también para acomodarse a la Liga, uh -huh. y que ahora está aún mejor. Con respecto al recambio de, del Chino Benítez, Fabio, ¿se sabe algo? ¿Tienen algo definido ya? Bueno, la, la idea que teníamos, bueno, con la dirigencia y con el gringo pelucia especialmente, era esperar estos cuatro partidos para ver, bueno, cómo los podíamos manejar, cómo nos... Eh, manejaba el equipo, la rotación sobre todo, el descanso de algunos jugadores y la verdad que lo hemos hecho bien por ahora, inclusive en el partido en la banda sin Bugner, ¿no? porque tuvo un problemito y no pudo jugar claro, claro. y nos arreglamos bien eh, de todos modos estamos viendo, porque entendemos que la temporada es larga y que la lesión nos va a llevar un tiempo y estamos viendo algunas opciones más allá de que todavía no hay ninguna que nos cierre en todos lados como jugadores hay algunas propuestas interesantes para un entrenador eh, pero tenemos que eh, conseguir algunas ideas nosotros Benítez ser el cuarto pívot del equipo y hay que ver eh, si algún jugador acepta bueno, alguna situación así también y después la parte económica porque me parece que en realidad hay que hacer un arreglo eh, por algunos meses entonces no es tan fácil uh -huh. entonces, lo que estamos haciendo es esperar estos dos partidos que nos quedan de visita que eh, para de local ahora y a partir de ahí vamos a, a ver si empezamos a definir si traemos un jugador o si mantenemos con esta plantilla y le damos posibilidad a algunos jóvenes que vienen eh, haciendo bastante bien las cosas también en el día a día estamos hablando con Fabio Denti eh, técnico de Libertad de Sunchales de un Libertad que por eso no arrancó tan tan derecho o estaban tan afilados pero que en las últimas jornadas El equipo va va queriendo un poco más y está jugando un poquito más a lo que le pedí. ¿No, Fabio? Sí, sí. La verdad es que estamos jugando mejor nosotros. Eh, después de haber jugado muy mal contra regatas eh, de, en corrientes, más allá de la capacidad de regatas, que sin duda es el mejor equipo de la zona en este momento. Sí. Eh, Otro partido ahí jugamos cinco y ganamos cuatro y perdimos en quincea en un partido muy parejo. ellos en el tercer cuarto y teníamos chance de ganarlo. Y, y bueno estamos jugando un buen base me parece que de a poco nos vamos acomodando la llegada de alguno en esto me parece que nos va a ser todavía un poquito más ofensivo y, y también como que nos vamos acostumbrando todos a lo que es libertad a lo que es la exigencia de libertad me parece que todo eso es un poco eh, una adaptación lógica de algunos jugadores nuevos Y, y estoy muy contento sobre todo con lo que es el grupo Estamos formando un muy buen grupo Y estamos trabajando muy a la par entre todos Bueno Fabio, te mandamos un beso enorme Te deseamos lo mejor, nos alegramos por este presente de libertad Sabemos que ahí está escuchando la gente de FM Nuevo Mundo eh, Con la radio de Fernando Robledo Así que para vos, para tus jugadores, para el equipo lo mejor Y bueno, a seguir sumando Dale, muchas gracias un placer.